Buenos días compañeros, buenos días profesor, nosotros somos el grupo número 3 de filosofía y vamos a exponer acerca del tema de Charles Fourier, para esto vamos a hacer una dinámica, algo así como una dramatización a continuación les voy a presentar a mis compañeros, Estefanía León, Carlitos Alzate y Glenn Manterol y quien les habla, Estefanía Pablo, a continuación vamos a ver Charles Fourier y los falamsteres Buenas tardes, señor Curiel. Aquí vengo a servirle su almuerzo. ¿Gusta que le sirvan los otros cubiertos también para esa persona de buena voluntad que va a esperar toda su vida? Sí, por favor. Es muy fundamental para mí esa gran persona porque va a financiar mi idea de los fanáticos. Estefi, por favor, ayúdame. ¿Dónde Muchas gracias. Pueden retiro Con su permiso. Ay, definitivamente se va a quedar con el apodo de Loco. Ahora Furiel, ¿cómo te va? Sabes, acabo de descubrir una ley de atracción física. En serio, déjame verla. Ah, me parece muy interesante porque, ¿sabes? Yo también creo que existe una ley de atracción social y que esto va a revolucionar a todas las sociedades del mundo. Furiel fue considerado dentro de la línea de los que se les llama socialistas utópicos como Proudhon, Blanc, Owen. Debido a su utopía acerca del mundo, y de encontrar la felicidad en base al juego de las pasiones. Fourier se alimentó de una educación autodidacta, absorbiendo gran cantidad del pensamiento, en especial de Rousseau. Hola, estética, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Bien, todo bien. Es increíble, mira, todas las noticias que salen en la televisión acerca de Estados Unidos. Sí, es muy interesante, mira. Estuve leyendo un artículo en la que decía sobre la influencia de, de Fourier en Estados Unidos. ¿Fourier en Estados Unidos? ¿En serio? No te creo, cuéntame. Sí, bueno, en Estados Unidos se fundaron varias comunidades internacionales por los seguidores emigrantes europeos de Fourier, y los cuales se crearon la utopía en Ohio, la falange norteamericana de Nueva Es súper interesante, no lo sabía. Gracias. Trata sobre un estado de la sociedad en las que las pasiones de unos individuos se combinarían con las de los otros, con lo cual dejarían de ser perversiones. También menciona que en esa sociedad sería eliminado el comercio, cáncer de la economía y causa de despilfarro del dinero. También habla sobre la reorganización del trabajo en pequeñas comunidades que se distribuiría sobre la base de las aptitudes y deseo de individuales. Las cuatro fases son: salvajismo, barbarie, patriarcado y civilización. La ley de atracción pasional, ¿en qué consiste? Esta es la ley de las almas, como Fourier mismo lo denomina. Este es un plan de convivencia social para el hombre creado por Dios y regulado por él mismo. Él nos da la pasión y el instinto, pero nos da el don de armonizar la pasión y el instinto con lo que está ya dado por la naturaleza, para así poder convivir en comunidad humana para lograr la felicidad en ese socialismo utópico que pretende Fourier. Imagínate vivir en la vida de los falangsterios. Sería genial. ¡Uh! Salud. Ay, pero quítese esto. ¡Ah! ¡Uh! Fourier tenía una idea que eran los falangsterios. Estas eran comunidades que tenían el consumo tanto de alimentos y una capacidad de trabajo mancomunada. Como se puede ver aquí en la imagen, ellos se caracterizaban por la libertad de sus pasiones y asimismo eh, por la libertad en su creencia ideológica. Al menos eh, la religión aquí no se tomaba mucho en cuenta. Además ellos vivían en especie de edificios donde vivían varias familias y ahí mismo habían centros de alimentación, de diversión de trabajo Final tenemos la pregunta de cómo se desarrollaron los balancesterios en la vida real en Francncia y en España hubieron intentos de establecer los palasterios en Estados Unidos durante la gran depresión se infectron de igual manera alrededor de unos 50 palasterios y sólo tres de ellos se establecieron de una manera verdadera sin embargo tras pasar unos daños desaparecieron y en latinoamérica sólo hubo exactamente un caso en argentina. Somos el grupo número 3 de Chávez Jauré. Gracias.